y está oyendo y este es mío ¿eh? y está marcado hijo, lo pueden ver aquí que aquí sí. está, ahí está ahí está con el nombre mío ¿eh? y el clan de la yuca como que lo vacilan, lo vacilan y lo colocan este es otra cocay este es de la orquesta vijana allá va O sea, esa es la cocada original. O otra cocada, es otra cocada de la misma. Sí pero, el, sí, pero el clan de la yuca lo lo lo, lo, lo tienen vacilándolo ahora como de ellos. ¿eh? Okay, okay. Te es viejo, es viejo, de todo se vale, de todo claro. se vale. Aquí está. Venga por acá, siguen preguntando de ¿Cómo se llama la vencedora? ¿Cómo lo consiguen? Rafael Villalbi En sintonía, Teleparanoa La gente del JJ en conciertos Sube la programación, puro reggaetón Tranquil Pineda, gestión en el militar El escabule en Medio Oriente En sintonía sigue por acá, Richard Zambrano Dice, desde Poucha, no sigo fe Trabajo con Kuki, de vez en cuando Vaya que viene hermano, Richard Zambrano y ya fuerte ya ven acá dice